Thank you. Porque todo el mundo sabe que nosotros no sabemos absolutamente nada, pero nada, pero nada de fútbol. En los mundiales todos sabemos todo, pero todo, pero todo de fútbol. Menos nosotros. Por eso convocamos, para hacer la apertura del principio del fin de hoy, a un periodista deportivo, hecho y derecho, se trata del señor Gustavo Ger, compañero de Radio Nacional, Que nos va a explicar la ley del Orsay. No, esa. Buenas noches, Gustavo. Oh, bueno, Bienvenido no, bien. al principio del fin. Bueno, un programa. Tampoco piensas que yo sé mucho, no sé. le bueno, hablar muchas pavadas también. Sí, es verdad. Pero este. Entre medio de, de, de todas esas Decimos de todas esas algunas cosas y si hay un, un par de cosas que, que salen bien. Sí. sí, señor. Bueno, eh, No se puede decir cómo va a ser el mundial a partir de ver los dos primeros partidos. Es algo que nos preguntábamos medio jodiendo, hasta con Horacio Prado, que, uh -huh. que es el operador que tenemos ahora. Eh, ¿Marca tendencia estos dos partidos de lo que va a ser el, el Mundial? Eh, yo creo que no. Pero Oye, si marcara tendencia nos encontraríamos con un Mundial muy malo. Porque sí. fueron realmente malos los dos partidos. El, el partido inaugural, el de Sudáfrica y México, empezó ahí como con México empujando un poquito, uh -huh. metiéndose en el área de, de, de Sudáfrica, pero enseguida a los 20 minutos medio que volvió toda la normalidad. Otra cosa también que hace difícil este, hacer un, un, un pronóstico de, de lo que va a ser el Mundial es que Sudáfrica, el, el primer equipo junto con México que, que abrió el Mundial, es un equipo sin mucha tradición futbolística, ¿verdad? Claro, claro. Hace poco que está teniendo participación en los Mundiales, pero creo que el, el elemento para tener en cuenta en cuanto a Sudáfrica es que es local. ¿no? Uh -huh. Y hay un antecedente que tiene que ver con que todos los equipos que son anfitriones siempre, siempre... Pasan a la segunda fase, ¿no? Porque tienen ah, el sí, calor... ¿Siempre, siempre sí, es así? Siempre digamos, ¿Se, se, se así. dio estadísticamente eso? Sí, siempre uh -huh. es así. Y es más, hay muchos equipos que fueron anfitriones y que fueron campeones. Sí, claro. Bueno, ahí está Argentina, por ejemplo. El caso de Argentina. Alemania en el 74. El caso de Francia en el 98. Francia en el 98. Vos U... Italia, en el 30 y pico. En el, Italia en el 34. Ajá. Uh -huh. Bueno, no pasó con Brasil, ¿no? Que Uruguay en se, el primer, se, en se el produjo el, el famoso maracanazo. Tal cual en el pero bueno, eh, es más probable que un equipo, sobre todo si son de, de los equipos grandes. Mira, bueno, Francia no había conseguido títulos, pero cuando organizó en el 98 fue campeón. Francia ya había organizado en el 38, pero bueno, esa era otra historia. Uh -huh. Y teniendo en cuenta el calor y teniendo en cuenta la, la afición que está de tu lado, también aparecen los árbitros, ¿no? Que suelen ser más flexibles para, uh -huh. para tu lado jugando son locales. Otra cosa que, que tenía que ver con la localía y con, sobre todo, la cuestión de que no existía la televisión mundial en aquellos mundiales hasta el 60 y pico, uh -huh. es que generalmente los equipos locales llegaban hasta últimas instancias. Caso, uno de los casos más este, eh, paradigmáticos es el de la expulsión de Ratín contra eh, Inglaterra en allá el 66, en el 66, sí. que se dice que había que expulsar, sí, había que este, sacarse de encima de los equipos latinoamericanos y hacer una final europea, porque si no la gente no iba a ir a la cancha. Y, y todo empieza en el 30, cuando se designa que Uruguay sea el, el primer anfitrión de los mundiales, porque Uruguay había sido campeón olímpico eh, en dos oportunidades. Uh -huh. Una es en el 28 y se fue. Colombia y Ámsterdam. Sí. Uh -huh. Y desde, desde Europa. Lo sé por la canción de Jaime Ross, ¿eh? ¿no? Sí. Vas a creer que lo sé porque es la, <risa> no, la, la historia de las no, la Olimpiadas. Pero desde Europa se veía a los futbolistas latinoamericanos como verdaderos artistas. Uh -huh. ¿no? Cuando Italia empieza a contratar. A, a jugadores argentinos Que tenían la particularidad de haber nacido en Italia Haber emigrado y los volvían a traer uh -huh. Los traían por eso Porque le daban un toque de distinción Al fútbol europeo Bueno después la cosa fue cambiando, fue mutando Pero en principio siempre hubo una rivalidad muy grande Entre europeos y sudamericanos Principalmente encabezados por brasileños en un primer lugar uh -huh. y después por argentinos más atrás en los primeros años por uruguayos, después el fútbol uruguayo bueno hoy vimos un, una muestra ¿no? de lo que es el fútbol uruguayo uh -huh. un fútbol que ha mutado y que se ha puesto bastante guerrero pero hay una rivalidad ¿no? y también está ese, ese, esa estadística que dice en Europa los campeones son los europeos, salvo el caso de Brasil en Suecia y en Latinoamérica los campeones son los sudamericanos pero bueno, ahora se abre la posibilidad de que África albergue un mundial y quién será el campeón cuando se disputó en Asia el caso de Corea y Japón fue Brasil bueno Creemos que el candidato es Brasil. ¿no? Tenemos muchos argumentos como para decir que es el candidato. ¿Cuándo, ¿cuándo debuta Brasil en la... El, en domingo. La ¿El domingo. El domingo. ¿Contra? Contra Costa de Marfil. Ajá. Ah, un partido difícil, digamos. Costa de Marfil es uno de los candidatos también, en cierto modo. Sí, pero no lo tiene Drogba, que es el, el... A este no llega, a este, jug... no, a este partido no llega. No, no, pero es un caso espectacular porque... Eh, no hace mucho, eh, fracturarse el cúbito era prácticamente... No, prácticamente no, era decididamente perderte el mundial uh -huh. y ahora... Perder un año prácticamente de, de, y, de... Pero para que se suelde el hueso, yo lo digo porque me fracturé hace Ajá. poco tiempo. Y para que se suelde el hueso necesitas 60 días. No, no hay eh, posibilidad de que vos adelantes ese proceso. Y Drogba va a jugar con una férula que va a tratar de protegerlo Pero en realidad va a jugar con un hueso que está todavía sin, sin soldar uh -huh. Es algo que tiene que ver lógicamente con lo que representa Drogba para Costa de Marfil ¿no? uh -huh. Y apurarlo porque es el emblema Y bueno, quizás si no fuera por la Copa del Mundo no podría estar jugando al fútbol Recién hablabas de jugadores argentinos y que habían jugado, que, que eran en realidad italianos y que los habían repartido. Uh -huh. Hay un caso, si mal no recuerdo, de un jugador argentino que jugó para la selección argentina y para la selección italiana. Monti. Uh -huh. Monti. Monti que jugó en el Mundial del 30 y después juega en el 34. Juega, en el 34 juega Monti, Orsi y Guaita. ¿Son los tres? No. Sí, Monti, Orsi Guaita, tres argentinos jugando bueno, por Italia. Para, ¿Para la, la, de la Italia? uno solo, el que había sido. Ese no, no, no, uno solo es que juega dos mundiales. Ah. Monti juega para Argentina en el 30 y después juega para eh, Italia en el 34. Y se le agregan Orsi y Guaita. Uh -huh. eh, Guaita, el corsario negro, era, era el, el oh, sobrenombre uh -huh. de Guaita. Que uh -huh. jugó, era era nacido en Italia, que viene a Argentina y que vuelve a jugar Italia. Y eh, se dan un montón de cosas, es extensísimo y no bueno, creo que tengas muchas ganas de hablar de esto. Estoy leyendo justamente un, un librito que tiene que ver con los rimpatriati, creo que eran, ¿no? Uh -huh. Eran los que habían nacido en Italia, fueron a Argentina y volvieron. Y que conseguían allí estabilidad porque todavía en la Argentina se hablaba de un amateurismo marrón, ¿no? Uh -huh. Como que eran eh, profesionales pero en realidad no cobraban, como que se jugaba... Eh, tan profesionalmente pero que los tipos no podían vivir. ¿Ya de existía eso, la AFA en el 30? La AFA existió a partir de 1900 1800 y pico, finales de 1800, pero después... Pero ahora hubo... todavía la, la, tenía el nombre inglés todavía. Claro, y además uh -huh. se producen un montón de, de divisiones hasta que finalmente a partir del 30 sí se puede decir que comenzó ¿no? lo que se llaman los torneos... O los, los torneos Que, que hoy conocemos, pero pasó por un montón de dificultades hasta que se asentó pero bueno, lo de los jugadores repatriados por Italia era muy interesante porque llegaban a Italia, vestían la camiseta italiana, todo esto en el marco del fascismo de Mussolini uh -huh. ¿no? y lo que se incentivaba al deporte y lo que activó eh, Mussolini para que el fútbol sea la bandera de, del régimen y después finalmente cuando comienzan las guerras en Italia, los jugadores no solamente los argentinos, sino que los jugadores sudamericanos, uruguayos e, y brasileños deciden emigrar Y pude leer eh, extractos de lo que se hablaba ya en la Gaceta del Sport eh, tildando a los detraidores de, de, de verdaderas basuras que habían venido a Italia a conseguir la gloria y la fama y el dinero y después partían como ratas. ¿no? ¡Eh! Así que es un, es un tema muy, muy interesante ]ísimo. en los principios de, de los mundiales y principalmente, principalmente en el 34-38 donde Italia consigue los campeonatos. Los jugadores italianos eran eh, apretados por, por el Duce porque era Victoria o muerte, mm. prácticamente. Un ¿no? o sea, motivador, no, no, no, realmente. Un motivador, un verdadero motivador. Más que el bambino, si quieres un motivador, tenés el, al Dulce. ¿no? Un verdadero motivador. O ganas o morís. O, Maurice. o Maurice. Eh, Muchas gracias. De nada. Esto fue lo máximo que vamos a hablar de Ajá. fútbol en este programa. Programa que había prometido en su momento jamás hablar de fútbol. Un poco por nuestra supina ignorancia del tema. Ah, un momento. Quedó demostrado sí. que eso de su ignorancia futbolística es. Una Bill Patrani, es no, una falacia. una cosa es saber de anécdotas y de historias del fútbol. Sí, eso es el fútbol, anécdotas e historias. <risa> bueno, Los partidos menos. son lo de menos. Más o menos, más o es menos. Es como la música, ¿qué es el rock sino anécdotas e historias? Es verdad, ¿Qué me vienen a hablar de verdad. discos? ¿Qué es más rockero, un disco o arrojar un, eh, de, un televisor por la, ventanilla, por la ventana de un hotel? Es una discusión que ella no tiene razón de ser porque... La respuesta es clara claramente, contundente. La segunda. Contundente como un televisor cayendo de un quinto piso. Así es. Esto es El principio del fin, programa que habitualmente conduce en Francisco Aquino y quien les habla Leonardo Acevedo. Francisco Aquino está de gira por las Islas Británicas. Tan joven que era y ya se fue de gira. Se fue de gira. No, no, no, Tenía mucho para dar. No viajó, se fue de gira. Está en las Islas Británicas, está en Inglaterra en este momento. Pero para hacernos la segunda en cuanto a la conducción convocamos a Julián Ellensweig Amigo personal y también conductor de lo que vendrá los domingos de 2 a 4 AM por Radio Nacional AM870. Así que bienvenido, buenas noches, Julián Nelo en su Buenas noches, sí, todo muy lindo, la amistad, sí. bla bla, compañerismo, pero sí, sí. la primera se la regalo y la segunda se la vendo. Está bien. Es el segundo viernes que estoy acá. Cuando vuelva aquí no arregla con él. Este programa, mmm, que se emite por Radio Nacional Rock, tiene una costumbre, una de las pocas costumbres que se ha impuesto, se ha autoimpuesto en realidad, y es la de romper un poco con eh, la coherencia estética de National Rock, eh, abriendo todos los programas con un tema ajeno al mundo del rock. En el caso de hoy es una canción tradicional, hablábamos recién de Sudáfrica y de México, los eh, equipos que abrieron este mundial. Como se nos hizo un poco difícil conseguir un tema sudafricano, decidimos abrir... Waka un. huaca, puede ser. <risa> no, parece que no es sudafricano, es el de Jorge Drexler. Eh... ¿O oh, de Jorge Drexler? Fíjese en la nómina de autores de ese tema que figura Jorge Drexler. Me han engañado una vez más. Uh -huh. el, el, que yo sepa, Jorge Drexler es montevideano, no, no sudafricano. Bueno, pero puede tener algún ancestro o tal vez es un falso uruguayo como hay tantos como falsos tantos uruguayos aquí. y en realidad es sudafricano Quizás. lo cierto es que conseguimos la cucaracha, un tema tradicional mexicano, cantado por una chica que mmm, es mexicana a medias ya que en realidad es chicana es decir, esta, esta gente que se cruza el río para buscar un, un, una vida mejor de, del lado de Estados Unidos en realidad ella no es chicana, sino que es hija de un norteamericano y una mexicana. Estamos hablando de Lira Downs, que abre el programa de hoy del principio del fin con La Cucaracha. La Cucaracha la cuca cha que ya... Todo el mundo ya lo sabe, los que hele wereld, al gobierno, porque se puede comprar de Partido Comunista, ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hele de millonadas wereld, cucaracha hele wereld, de Y señorita, muk, uh, muk, uh, mukaracha, uh, muchacha. La junta de naciones va a poner sus opiniones. Todos no estaban de acuerdo cuando hay donde bombardear. Se sientan los presidentes en la silla del gobierno. Luego mandan a la gente, a la gente de su pueblo. Es el Krieger, hace Cucaracha, una apertura... ¿Kafkiana? Kafkiana, quizás, ligada al... al sabe que no me acuerdo cómo se llama la ciencia de los insectos? Esto que... Mm, Algunos oyentes seguramente se acuerdan. Pero tiene un nombre que no parece que fuera de insectos. Mm, modelaje. No, no es modelaje, <risa> seguro que no es modelaje. Bueno... 499-0937. Ahí está el teléfono de Radio Nacional Rock. Aquellos que se acuerden cómo era la ciencia, el nombre de la ciencia que estudia los insectos, llamen y deshagnen. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 21 a 24. Por Nacional Rock. FM 937. Radio de Rock. La estación anda cerca del río Pero se escucha el ruido del mar Para naufragar hace frío Y prefiero nunca naufragar Y el pasado de un que avisa Que el tercio del medio está por empezar A las nueve si no llueve Te espero en el bar para empezar a olvidar Cuando estuvimos en África por última vez Estaba clareando y trajimos chocolate caliente Donde hay poca diferencia ik ben een mooie kruis, ik ben een mooie kruis, ik ben een mooie kruis, ik ben een mooie que ik no volví a ver más en mi vida mooie pasó een mooie cuando el tercio del medio empezó a ben een mooie kruis, ik ben een mooie kruis, ik ben een ik Sanguitos y no no quiere justo cuando el paso doble vieja era es preferible de ir que llorar y me odole la con mi balsa, yo me jorrière a no fragar el 7 siete, 7 siete, a las siete, te espero en el bar el Lo que suena es Andrés Calamaro con el paso doble de los amigos ausentes Y no es casual que esté sonando Andrés Calamaro, y mucho menos con este tema Ya que estamos en comunicación en directo desde Londres Quizás, no sabemos en realidad la, precisamente si está en esa ciudad Con Francisco Aquino, ¿cómo le va Aquino? Buenas noches, Leonardo Acevedo lo saluda Buenas noches, yo pensé que estaban en comunicación con Calamaro No, no, no, lamentablemente este, lo buscamos por todo Londres y no estaba Acevedo ¿Cómo le va, Quino? ¿Cómo anda? Tengo una pregunta. Sí. ¿Tiene compañía esta noche? ¿Usted ahí? Estoy aquí, serrucho en mano, <risa> dispuesto a quedarme ah, una semana bueno, más. Es, es, eso era todo lo que quería saber. Estoy aquí, eh, dispuesto a resistir lo que venga. Atrincherado, no, le no, diría no, Quino. El, el más eterno agradecimiento, nada más. ¿eh? Queremos saber, el pueblo quiere saber qué es lo que está haciendo en esas lejanas comarcas. Le, ¿Le puedo pedir a ver si, si los escucho un poquito más fuerte nomás? A ver, ahí estamos viendo a Horacio Prado, nuestro operador, a quien bueno, saludamos, porque todavía no lo habíamos hecho. También. Ahí lo saludan ahí. también, desde Londres Horacio. ¿Ahí se escucha, aquí, no? Sí, los escucho, era, era solo para romper un poco las pelotas más. Bueno, está bien. ¿Cómo es esto, no? Está bien, para no perder la costumbre, digamos. Para no perder la costumbre, no, no, se escuchaba un poco bajo nomás. Está muy bien. Eh, ¿cómo está? Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, bien, eh. ¿Qué les, ¿Qué les puedo contar? A ver, traté de... de y no sé usted, de... Incho, para que lo llamáramos. Ahora cuente algo interesante, Aquino. Sí. Usted sabe que uno se mueve de, de, de, de, de latitudes y de longitudes y cambia el horario, ¿no? Y acá son como las 3 de la mañana uh -huh. aproximadamente. No sé muy bien. Bueno, hablemos bajito entonces. Este, no, igualmente me, me di cuenta que, que en, en este tele en el que me encuentro hay, hay mucha gente que está despierta porque eh, escuchaba sí voces, ruidos, gente que salía, golpeaba puertas, así que de, la, se supone que debe andar de joda este, la gente por acá. Este, así que bueno, yo, yo me encontraba durmiendo un viernes a la noche para no desentonar con lo que uno hace habitualmente. O sea, yo... Usted sabe, hago este programa y después me voy a dormir. Sí, lo sé, lo sé, doy fe bueno, de eso acá no hice el programa, o lo estoy haciendo ahora, este, nada más que he alterado el orden. Déjeme abrir un paréntesis. Cuando pueda, mándale un saludo al recepcionista del hotel, al telefonista, sí. que este, ha sabido entender mi, mi modestísimo inglés con una paciencia enorme. Bueno, ¿Mm? gente muy amable la de acá. Se nota, se nota, se sí, nota. Sí, sí, sí, sí, porque... Este, Entendió, quiso entender, este, le pedí primero que si podíamos hablar en español Me dijo que lamentablemente no, no sabía hablar español Entonces ahí empezamos a, a hablar en, por lenguaje de señas telefónicamente Bueno, de lo que se habla en todo el mundo, Leonardo Acevedo sí. Ha comenzado el Mundial Justamente este, para el primer bloque del programa convocamos a Gustavo Ger Para este, que, digamos, si había que hablar de fútbol obligatoriamente Que lo hiciera alguien que, que sabe del asunto pero es, es, es, se ha abierto no solo la temporada del Mundial, sino la temporada en que habla de fútbol cualquier persona. Eso también es verdad, eso es verdad. Básicamente. básicamente. Bueno, A entonces... La que, que me acompaña en el viaje este, se ha eh, eh, manifestado, digamos, integrante de, de, de lo que se denomina el Grupo Obelisco. El, ¿El Grupo obelisco, son todos, obelisco. Todos aquellos que este, se, se, se, se interiorizan en el fútbol, cada cuatro años básicamente claro claro y este que se cree digamos con autoridad para hablar sobre la materia este como si realmente supiera del tema uh -huh. allá en Inglaterra también son todos directores técnicos como aquí Acá, en Inglaterra sí son todos directores técnicos eh... Y lo que he visto también es que no solo, no solo se es director técnico de, de, del, del equipo, digamos, de la selección de, de, del país al cual uno pertenece, sino que también opinan de las selecciones de los demás. Ajá. Cosa que este, en una, eh, a un argentino, además, este, eh, a veces proviniendo por parte de, de, de comentarios que vienen por parte de gente de otros países, le molesta bastante. Sí, claro. Este, Pero ¿por qué no llevaron a este? ¿Pero por qué lo ponen a este titular y lo dejan a Milito en el banco? Este, Ay, etcétera. se lo cuestionan a usted, como, ¿Eh? como, se lo cuestionan a usted como una especie de intermediario. Exactamente, Ajá. además como si uno tuviera acceso digamos, a, al cuerpo técnico de la selección. Claro, claro. Pero bueno, eh, no, eh, digamos, es una ciudad, la Ciudad de Londres es una ciudad muy cosmopolita, uh -huh. gente de todos lados, eh, bueno, lógicamente mayormente gente, gente inglesa, pero que, que son los que en todo caso no, no, no tienen llamemos la mejor onda con uno cuando, cuando les les les les hace saber este, su nacionalidad Pero sí, este, todos todo los otros las otras comunidades que habitan eh, esta ciudad se manifiestan muy a favor de, de, de, del equipo argentino, o más que muy a favor, muy muy este, convencidos de que el nuestro es un gran equipo y de que se va a ir muy bien. Pero usted se refiere a este otras comunidades eh, también europeas, británicas, y, europeas y ah. otros continentes. Ah, yo me pensaba que era eh, irlandeses, galeses, escoceses, es decir, británicos no ingleses. No, también los británicos no ingleses, pero, pero aquellos eh, europeos no ingleses y aquellos, vamos eh, eh, naciones este, no europeas también. Uh -huh. eh, así que, bueno, eso, eh, ahí uno se siente bastante acompañado y, y bueno, y también hoy en, en el partido inaugural eh, he notado la alta presencia de sudafricanos en esta ciudad. Ah, sí, hay muchos sudafricanos. Dado que, sí, hay varios sudafricanos, este, algunos, digamos, en realidad gente que no parece sudafricana o que en realidad no parece africana en todo caso, uh -huh. este, y que es sudafricana, este, dado que cuando este mundo era, era no, hace años atrás, digamos, este, este, este país en el, en el que me encuentro tenía eh, injerencia uh -huh. en varios lugares del mundo. Claro. Son los africaners estos, ¿no? De los que me habla. ¿Cómo? Son los, los, los que se llamaban, los que se hacían llamar africaners. Claro. Estos, bueno. estos blancos nacidos allá. Y este... hoy con el primer, gol de, de, de, de, el primer gol marcado en la, en la Copa del Mundo este, hicieron notar su presencia. Uh -huh. este, y, y bueno, y, y se gritó mucho, mucho el, el, el gol de Sudáfrica. Y decían, y si, to si todavía fuera en una colonia nuestra, este jugaría para nosotros y algo así. Ah, más o menos, más uh -huh. o menos, sí. Uh -huh. Más allá del Después, fútbol, ¿qué otras actividades hay? Me imagino que más allá de que sea el mundial, otras cosas pasan. Y bueno, se, se abre lo que siento por ahí un, un tema un, un poquito más que, que ten, acorde a a lo que a lo que esa radio este, se dedica. Se, se abre con el con el fin del con el fin de, lo, de la primavera y el comienzo del verano la temporada de festivales. ¿Qué se viene? ¿Qué toca? Bueno, vienen acá los, los festivales no solo en, en, en Inglaterra, sino también en Europa este, y, y, y no solo aquel por ahí este, más conocido, la, la, la vedette de los festivales como es el de Glastonbury Sino varios otros más Este fin de semana, este, a, no, a, no, a no muchos kilómetros de acá, toca Paul McCartney, por ejemplo ¿A dónde? En, la, en el festival de la Isla de Wade Ajá Este, al sur de, al sur de, de, de Inglaterra eh, Próximamente también Toca en otro festival Bob Dylan Próximamente también toca en un festival Acá en, en, en el Hyde Park Caetano Veloso, por ejemplo Ajá este, y, va, y va a cantar seguramente London London Y seguramente cante en London London Y seguramente cante Capuchito de Lely Déjeme abrir otro paréntesis Entomología era, Ellen tienes Tiene razón, el estudio de los bichos Ahí está Nada, una cosa que nos quedó colgada del bloque anterior, aquí no. Próximamente se lo relaciono con lo que tengo para contarle yo. Bueno, ¿y va a ir usted a alguno de todos estos festivales que estaba contando, que estaba nombrando? A ninguno, Acevedo. ¿No va a ir a ninguno? A ninguno. ¿Por qué? Se abre la temporada de festivales, pero las, las entradas se han acabado hace meses ya, para todos. Ah, sí, ¿mucha anticipación? Mucha anticipación, mucha anticipación. Y, y, y, y bueno, lo que se ve en, en, en las calles... Una, de las, una, una, una cosa eh, eh, por ahí para marcar la, la presencia que tiene este, el, el, el, la música de rock en la vida cotidiana de la gente o, o, o, o, o, o lo que es como manifestación cultural en un país eh, este, en el que el rock tiene muchísimos años podríamos decir que la, la misma cantidad de años que, que, en, que, en, que en el nuestro, pero claro, en todo caso sí. con una presencia muy, muy fuerte en, en, en lo que es la, la cultura y la sociedad y lo que es el consumo de de, de de la música eh, una de las tiendas más importantes de, de Londres que eh, a veces que ocupan dos manzanas por ejemplo parecido sería un shopping tiene este abre justamente la, la temporada de festivales con las decoraciones de sus vidrieras a cargo de diferentes artistas Ajá. tenemos por, por ejemplo, ejemplo entonces a este Charlotte Gainsbourg decorando una de las vidrieras mire usted Sí, con este, digamos, la temática de de, de de una de las canciones de su disco. ¿Cuál? Entonces, te, tenemos ahí, una, te ponen ahí explotada eh, está la letra de, de, de, por ejemplo, esa esa canción que, que fue corte de su de su último trabajo. Heaven can wait. Heaven can wait y este toda una una puesta escenográfica que que, que remite a ella. Ajá. Eh, después está, por ejemplo, también... ¿Y, cuánto, una... espere, espere. ¿Y cuántas horas se quedó ahí embobado frente a esa, esa vidriera? No mucho porque ahí ya no aparece, pero sí la, la podemos ah. ver como cara de, este, de, de, de la marca de ropa valenciaga Decorando diferentes marquesinas, diferentes afiches ahí por la ciudad Ah, mire, usted no sabía que, que también que sabía. era modelo se dice que es tan linda uh -huh. después el, los XX también decoran de otra vidiera hot chip este decoran otra vidiera esa es la, la, de, la de la temporada digamos los XX <risa> digamos dentro de dos semanas cambian suponemos sí, sí. Pa pondrán sí. otro invento otro invento nuevo por supuesto después toda toda otra toda otra cuadra de esa tienda tiene este el, el, adivine la canción entonces te decoran toda una vidriera y tú, y, y con los elementos que uno ve tiene que decir ah esta es Let's Dance de David Bowie ah esa es Painted Black de los Rolling Stones ah esta qué bueno, es, bueno. eso ¿Y y, ¿Eh? y y usted adivinó a ver cuénteme algunos eso, no? elementos después... por ejemplo como para que uno deduzca de qué canción se trata Sí, hay pocos cerebro. Después hay, hay, hay tantas otras que se me pasaron. Le saqué fotos para ver si después usted me ayuda. Ah, que está que bien. Están especializados en la materia. Está bien, está bien. ¿Y vio alguna banda en algún club en alguno de estos días? Nada. ¿Y a qué fue? Aquí no, dígame, no va a ir al Festival de la Isla de Wight. No va a ir a Glastonbury. No va a ir a ver a Dylan. No va a ir a ningún lado. ¿Va a haber vidrieras a Londres nada más? Bueno, me he dedicado a otras cosas. Usted sabe que. que, que, que... Hay, hay, hay, hay, hay otros intereses y, y otras cosas que, que, que también a uno lo llega qué sé yo. No, no, no todo de rock es rock en la vida. No, eso Entonces, es cierto. Este, y más... más no todo de rock es rock en la vida, cae, pero después de las 10 de la noche, ¿qué va a hacer? Si, si, si, si, si, si viajó solo. Y no, no mucho más. A las 11 cierra si no todo mucho. Uh -huh. este, y bueno, uno que... que en, en, durante el día se dedica a conocer y a mirar otras cuestiones, este, ya se va preparando como para ver qué es lo que puede hacer al otro día. Le puedo decir que este, el nuestro, que es un programa que se dedica específicamente a las artes plásticas, ¿no es así? Sí, claro, es uno de bueno, los pocos programas de radio que se dedica a las artes plásticas. A las artes eh, visuales. O sea, que por lo menos le dedica una parte de, una parte de, de alguna de sus secciones sí, o qué eh? sé yo. Sí, sí. Eh, he, visto, he visto artistas argentinos ¿Sí ¿He visto algún artista argentino por acá, Leonardo Acevedo, ¿A dónde? ¿En, en Londres hay un artista argentino? Exactamente ¿A quién se refiere? Bueno, artistas que, que, que no conocía Hay, hay un, un, este, una, una galería que acá algunas, la, lo, que, lo que se conoce como galería no es, no es lo mismo que en Buenos Aires Sino que algunas son digamos, grandes edificios que, que, que son... Museos, ¿sabes? prácticamente Prácticamente museos uh -huh. Este, y hay una en particular que se ha, este, se ha convertido en, en, en, en el paradigma de lo que es el arte contemporáneo en el mundo, que está a cargo de un publicista bastante conocido, de origen iraquí, que se llama Charles Sachi, uh -huh. responsable de la Sachi and Sachi. Uh -huh. ah, yo pensé otro... que era italiano. ¿Eh? Yo pensaba que era italiano y le decía Sachi. No, no, es Sachi. Sachi. sí S-A-T-C-H-I. Este, que, que, bueno, se dedica a promover el arte contemporáneo y a promover los artistas jóvenes. Y me he encontrado con, con, con uno, por ejemplo, entre la selección que tiene ahora, que, que siempre es una, son muestras que duran este, casi todo el año, uno que se llama Pablo Bronstein, argentino, nacido en 1977, este, y que, bueno, uno tiene la posibilidad de verlo entre una selección de... Trein, menos, menos, de... 30 artistas, le voy a decir exactamente, entre 25 artistas, o sea que de los 25 artistas que hoy exponen en la Galería de Arte Contemporáneo más importante del mundo, el único latinoamericano además es uh -huh. argentino, se llama Pablo Bronstein. Alias Trotsky. <risa> <risa> <risa> Ay, eh, eh, eh, Julián, pues ya lo conoce. Eh, sí, sí, sí, porque el, la versión que dice que todos los judíos conocen a todos los judíos es absolutamente cierta. Pregúnteme por qué comió Rockefeller ayer por la tarde y yo también puedo decirle. Este, así que, mm. bueno, ese, ese es uno, ese, esa es una de las cosas que, que, que a, a uno por ahí lo, este, le pasa, ¿no? A uno mm. lo, lo emociona o, o, o le, le despierta algún tipo de, de, de sensación. Este, familiar, ver, ver cosas que, que tengan que ver con, con donde uno viene otra cosa que llama, que llama la atención a que los comportamientos del ser humano variarán de alguna manera pero, pero bueno eh, son, y, y más que nada los, los que tienen que ver con el consumo son parecidos en, en el lugar del mundo donde que uno se encuentre este mucha, mucha venta de televisores acá en Argentina, en, en Inglaterra mucho, mucho, mucho plasma allá mucho, también claro, muchas cosas dando vueltas y yo pensaba que esto era un es, fenómeno netamente argentino no, no, no, se vende la, digamos, las compañías de, de, de electrónicos se dedican a, a deshacerse de su, de su stock digamos para estas épocas en las que uno digamos, quiere ver la comodidad de un espectáculo deportivo en, en el living de su casa eh, y una de las publicidades que más rota que es de, de una empresa, supongo que japonesa, que tiene, que fabrica, además es la, la, la única empresa que fabrica celulares en nuestro país, por ahí. Sí. Eh, ya sé cuál es. Tiene, tiene, una, tiene una publicidad filmada íntegramente. Es, este, es coreana la empresa. Es en Buenos Aires, precisamente. Ajá. Donde se pueden ver los taxis, se puede ver el 39, se puede ver este, la calle Florida y Diagonal Norte. No me diga, ¿y usted, vio, usted prendió la televisión en, en su habitación de hotel de Londres y de repente vio este, el 39? Sí, ni siquiera. Y se agarró a llorar, porque, me imagino. Ni, ni siquiera tiene que tener televisión acá en, en su casa sino que además, imagínese que los, los, los avances tecnológicos hacen que uno vea pantallas de enormes dimensiones en los puntos así neurálgicos de la ciudad. Uh -huh. Entonces de repente uno camina por Piccadilly Circus y ve en tamaño gigante la esquina de Diagonal Norte y Florida. Terrible. Eso es impresionante, ¿eh? Terrible, sí, sí, sí. ¿Qué quiero decir. Este... ¿Qué, otro, ¿Qué otros lugares eh, así, digamos, de, qué otros puntos turísticos ya visitó y cuáles le faltan? Digamos, recién mencionaba Piccadilly. Otra eh, cosa que, que le puedo mencionar es eh, la fuerte presencia de... De, de arte histórico en esta ciudad, Ajá. dado que esta gente se ha encargado durante años de, por donde pudo pasar... Chorearse eh, algo. Llamémoslo así, uh -huh. llamémoslo así. Este... Sea un, un, un, un, una ruina griega, sea una ruina egipcia, sea un, un, una vasija etrusca, se lo chorearon. Digamos, curaduría y, imperialista sí, <risa> sí. tiene, tiene modos modo raros de apropiarse de algunas cosas. Uh -huh. Entonces, este, hay una fuerte controversia hoy día aquí, en, eh, en realidad, no, no solo aquí, o, o la controversia está más planteada desde, desde, desde el lugar de, de, desde donde lo reclaman, que es por ejemplo en Grecia. Este, donde están hace ya un tiempo, pero en el último, último periodo con, con un poco más de insistencia reclamando el Partenón, básicamente, o, o los frisos, metopas y, y, y tímpano del Partenón uh -huh. que forman parte de la colección estable del, del Museo Británico y cuando uno lo va a ver, eh, además de, de, de, bueno, de, de, de ver justamente que está muy bien cuidado y que lo han conservado muy bien durante años, digamos, una, un... un un monumento de la humanidad que, que fue muy maltratado realmente durante muchos años y que este, se podría decir que, que sí, Gran Bretaña lo ha cuidado muy bien. Este, una de las primeras cosas que, que encuentra es un, un folleto con los argumentos por los que eh, el gobierno británico no va a devolver eso, Ajá. por más que este, quienes, quienes se lo hayan dado en su momento no, poco tengan que ver con, con, con, con, con los griegos, o uh -huh. en todo caso sí tenían que ver en, en, en cuanto a que eran los que los, que los tenían dominados en ese momento que era el, el Imperio Otomano, entonces uh -huh. hace 200 años el Imperio Otomano le dijo a los, a los ingleses, sí, llévese lo que quiera, firmame este papel, y ahora bajo ese, bajo ese documento todavía se ampara este, la corona británica para no devolverlos, y este, para no devolverlos, si es posible por ellos, nunca más. Digamos una, una, una idea así como, mira cómo tienen el partenón los griegos y mira cómo cuidamos nosotros la parte que nos dieron. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. ¿Qué lo tiró? eh. Y eh, bueno. Uh -huh. Pero esta gente no, no, no está acostumbrada a volver, digamos, de casi nada, sí, ¿no? No, no, ¿no? Que lo digamos nosotros justamente. Exactamente. ¿Mm? Que estamos pidiendo un par de islas perdidas allá en el sur hace unos cuantos años. Sí. ¿Mm? Bueno, aquí no, este, ¿a dónde? Eh, ¿Se va a ir a Dublín en esta semana, no? Próximamente. Uh -huh. ¿Se ¿Va a ir a hacer el recorrido del Bloomsday? Exactamente. El, eh, nuestro fatídico 16 de junio. Espe en, eh, claro, ¿eh? tiene razón. Mientras acá nosotros vamos a recordar el bombardeo a la plaza, usted se va a hacer el lector de Joyce, porque seguro que no lo leyó. O se leyó bueno, el Ulises. En, en, en eso estamos. ¿Está leyendo el Ulises ahora? Ahí, ahí, ahí estoy leyendo el Ulises. Uh -huh. ¿Sabe cuánto le toma a, a mucha gente leer el Ulises? ¿Cuánto? Entre dos y tres años. Es mucho tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo, ¿eh? Es, es mucho, mucho tiempo, sí, sí. Sí, sabe que, que, que yo cuando terminó de escribir el Luis dijo, le puse tantas, tantas, tantas vueltas al libro que durante los próximos tres siglos van a estar tratando de adivinar qué es lo que quise poner. Uh -huh. Bueno. ¿eh? Un tipo complicado ese, pero ahí estamos. Y sabe, de darle. sabe más o menos ya cómo, cómo es el asunto del Bloomstead y cómo, en qué consiste el tour, todo, todo, todas las actividades que tienen que ver con... Digamos que el Bloomsday es el día de Edward Bloom, el protagonista del de, de Ulises, una novela que transcurre justamente en un solo día, el 16 de junio, y para esa fecha en Dublín se realizan así ciertas actividades. Este, ¿Usted más o menos sabe cuál es, de qué se trata, cómo, cómo viene la movida? Y, y Bueno, se, se recorre eh, los puntos por, por aquello, eh, en, en los cuales transcurre la novela, justamente. Uh -huh. mucho, mucho, eh... a, mucho pub, ¿no? Me imagino... Esa, esa es la parte de la noche, yo todavía no llegué al mediodía ah, está <risa> este bien. libro. Antes del mediodía, eso de las 11 de la mañana, este, los personajes, este, Esteban Devedalud, López Blum, eh, se dedican a desayunar, este, van a un funeral, recorren de ciertas ciudades, entonces lo que se hace es el recorrido más o menos de, de, de, de los personajes por, por, por esos distintos puntos, eh, y bueno, la gente que sabe, usted sabe que yo aquí me he venido con, con, con, con gente que realmente estudia acerca del asunto. Ajá. Podemos, podemos llegar a decirlo: el, el señor Carlos Gamerro, autor de, de importantes libros de la literatura argentina contemporánea, como Las Islas, Las Aventuras de los Bustos de Eva, el libro de los Afectos Raros. Hmm. Este, estudia y que. ¿Qué, ¿Usted está con ¿no? él ahí? Nosotros haciendo el nota de usted, él, eh, aquí no? ¿Por qué no avisó, no avisó antes? Porque si lo despierta Carlos Camargo hasta ahora, me saca las patadas, bueno. no nunca más me quedan todavía una semana de viaje. Bueno, pero el viernes lo sacamos a él. Y usted váyase el... a, a, a conocer algún pub, por lo menos. Y bueno, te voy a tratar de convencer. Bien. Vamos a ver. Uh -huh. Si se llaman a esta hora, difícil, muchachos. ¿eh? Bueno. Y es que a esta hora tenemos el programa. Aquí y no. piden a la dirección que les cambie. Bueno, vamos a ver. este Bueno, que es una. Es, eh, la novela en lo que narra realmente es. Eh, o, o, o el. Para mucha gente la gran protagonista de, de, de la novela es, es la ciudad, uh -huh. principalmente. Entonces, este, cómo está la, el, el Ulises, eh, escrita a comienzos de, de... Bueno, la primera mitad de, de, del siglo pasado, este, la este, literatura de ciudades, ¿no? O, lo, o en donde la ciudad es, es, es una gran protagonista. Y Dublín, que yo todavía no conozco. Mucha gente dice que es... Porque tiene un aire muy parecido al de nuestra ciudad. Así que bueno, vamos a ver y por ahí la semana que viene si charlamos de nuevo les puedo dar un, un panorama más acabado. Perfecto, hagamos así entonces. Quedamos para el viernes este, a esta misma hora para que nos haga un panorama de, de, de la porteña Dublín y después para ya ir cerrando porque tengo un sueño que me caigo sí. este, bueno, esta ciudad ofrece panoramas este, diversos y, y, y así por donde no, si uno está atento a, a que por aquellos lugares que recorre puede, puede encontrarse cosas que, que muchas, de las, muchas cosas de las que de las que ha, ha oído, muchas cosas de las que ha visto, este, puede, puede andar caminando de repente y reconocerse, este, o, o, reconocer la, la tapa de un disco, puede ¿Fue reconocer... A la de... ¿Ya se fue a sacar la foto en la tapa de What's the Story, Morning Glory? No, no me saqué la foto porque estaba solo, pero, y no pero, tenía cámara, pero no tenía cámara. Ah, bueno, pero vaya, vaya, vaya pero pero de repente sí me, me vi que estaba en en, en, en la etapa de, de, del segundo disco de Oasis de repente mirando para el otro costado este, estaba el bar Italia justamente ah mire usted de palpa. a donde a además en en, en la, en, la en, los, en, en, en, en es es el lugar de reunión para todos los italianos residentes en en, en Londres ah. para ver los partidos de su selección así que en estos días y cuando y, y además unos Tiene que saber que acá en, en, en Londres italianos hay alrededor de trescientos mil. Ah, ¿de <risa> Le, quiero, ah, le quiero decir, así que este, no me quiero imaginar esto. Que creo que el domingo voy a Italia, esa zona va a estar bastante poblada. ¿Fue a sacarse ya la foto en Abbey Road? No, no me fui a sacar la foto de Abbey Road. Bueno, vaya también. Y usted sabe que yo ando más o menos con los Beatles últimamente. Bueno, pero Es Abbey Road eh, aquí no. Sí, ya sé, ya, sé, ya sé. De última, sáqueselo por el disco de Divididos, qué sé yo. Sí, o por el de Capanga. Por el de Capanga, o el de LP lo, de los Chili Peppers, qué sé yo, no sé. Eh, bueno, vamos a ver. También se ven este, por algunos, por me, algunos me, rincones. El, el otro día me dijo, por Macri, está muy preocupado por su actitud <risa> para con los Beatles. Sí. De, de hecho, por eso no me invitó, que toque claro. el domingo, por eso no me invitó. Claro. ¿Ya sabe dónde va a haber el partido de mañana? No lo sé todavía. Uh -huh. es, es difícil, eh. Es difícil. Es difícil, claro. Es, pero, es difícil. No, pero seguro que lo van a ver. Sí, sí, sí, se va a ver. Se va a ver. Acá no. se ven todos los partidos. Acá no, no, no, no. realmente no, no... Pero me no, imagino no sé que el público que inglés debe tener ganas de ver jugar a la Argentina. Sí, no, no, no sé más, no sea se para está tomar está ya, pero acá, acá todos los partidos se transmiten... Bueno, desde ya, pero... Y, y una de las cosas que tienen estas estas ciudades europeas en las que se, se ha tornado en los últimos tiempos muy caro vivir es que este además es que y además que, que históricamente digamos, son ciudades que, que tienen eh, edificios con departamentos algo que uno sea muy adinerado y acá hay gente que, que realmente que tiene muchísima plata pero otra gente que no no no no, no es multimillonaria como los magnates rusos, árabes o, o, o de otras nacionalidades que, que habitan acá y que tienen eh, departamentos muy chicos uh -huh. realmente tienen departamentos muy chicos entonces la vida social pasa mucho por, por otros lugares de reunión entonces se junta mucho la gente en los bares a, a, a, a, a beber y a, y a ver los partidos por lo menos los dos que se han visto hoy es no, eh, eh, da la sensación que es el partido solo en mi casa no lo veo me voy al bar Ajá. Y, y bueno y mañana la verdad que no no no con el grupo con el que nos encontramos no no tenemos muy claro todavía dónde nos vamos porque y va a ser difícil de... gritar un gol argentino en Londres me imagino cómo va a ser medio difícil gritar un gol argentino en Londres así con la misma con el mismo entusiasmo que uno los grita acá sí va a ser eh, difícil gritarlo con el mismo entusiasmo y pasar inadvertido uh -huh. Este, bueno, usted haga el intento. Sí, sí, yo voy a hacer el intento. Ajá, imagínese que no me voy, no me voy a reprimir gritar un gol como los que vamos a hacer mañana. No, claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, aquí nos quedamos para el viernes más o menos a esta misma hora, ¿le parece? Quedamos más o menos para el viernes a esta misma hora. Le paso luego las coordenadas. Bueno, eh, no se olvide, Radiator es el disco que le pedí. Radiator. Radiator. Y eh, me acordé del otro, me acordé del otro que me pidió también. ¿eh? Sigues tardes. No, no, no. ¿Cuál? Eh, si usted, usted se olvida, yo se lo voy a recordar. Bueno, no me acuerdo ahora, pero bueno, no importa. Aquí, aquí, aquí vienen los aviones calientes. Ah, Gil bueno. Come No, pero no se lo había pedido. Le dije que si lo encontraba, buenísimo. Sí, bueno, vamos a ver. Entonces. Bueno, está bien. Voy a hacer mi, mi mayor esfuerzo. Listo, listo. Si quiere, ahí no, si, si a su compañero, que lo he notado callado igual. He estado escuchando tu... con atención. Es mi forma, usted sabe cómo es mi pueblo... Es mi forma de viajar sin gastar, escuchar relatos ajenos. Así que ya puedo hablar acerca de la obra de Pablo Bronstein, por ejemplo. O sea, puedo simular que estuve en Londres sin haber gastado más que un llamado telefónico, que encima pagó Radio Nacional, así que sí dos pájaros radio. de un tiro la gente la, mis agentes en, que han quedado allá en, en, en la ciudad de Buenos Aires y que han tenido oportunidad de escuchar la emisión del viernes pasado dicen que no solo que ha hecho una gran labor sino que también que me va a ser difícil volver a recuperar mi lugar así que este ya veremos qué medidas tomo a la vuelta bueno el conductor prófugo entonces Francisco Aquino desde la eh, qué sería eh, ¿Cómo digo hierro en inglés? Ni idea. Bueno, desde la Ferrand Door. <risa> Ahí está. <risa> Iron Door. Iron, Iron Door. Door. Iron Door. Sí, sí, Iron la puerta Door. de hierro este, británica. Así que me voy a despedir, ya que les he pedido una canción este, eh, con posiblemente la banda más grande que ha dado el Imperio Británico durante el siglo XX. Sí. Con uno de los... Este, eh, Lugares más emblemáticos también de, de la ciudad. ¿Ya estuvo ahí? Ya estuve ahí. Uh -huh. Mirando al, al viejo y sucio río. Eh, mirando al viejo y sucio río y escuchando, además, propiamente la canción. Ah, mire usted, qué, qué eh, oportuno. Así es. Bueno, aquí no nos encontramos el próximo viernes, ¿le parece? Bueno, les mando un gran saludo y les agradezco. Eh. Bueno, escuchamos entonces a, según Francisco Aquino, la banda más grande que ha dado el Imperio Británico. Se trata de The Kings haciendo Waterloo Sunset. The old river Must into the night Busy, make me feel dizzy. Then <laughs> Y adelantando el paso de nuestro amigo Francisco Aquino por Dublín, escuchamos a YouTube en vivo, en realidad en Pasadena, en el Rose Bowl de Pasadena, en aquel recital transmitido en directo por YouTube hace ya unos meses, haciendo el tema Until the End of the World. El principio del fin. Lo que suena es el perro Diablo con su tema Malas Preguntas, más conocido como Esto está lleno de putos. Y al respecto de esta noticia, estamos en comunicación con nuestro movilero estrella, el señor Maximiliano Romero. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Romero? Leonardo Acevedo lo saluda aquí desde el estudio de Radio Nacional Rock. ¿Me escucha usted? Yo creo que se agrandó después de su gran, magnífico acierto cuando la semana pasada dijo, anunció, dio la primicia sí. de que divididos iba a ser el número de cierre del Ciudad Emergente. Nosotros prácticamente lo. lo no voy a decir ninguneamos, pero sí estuvimos cercanos a la burla más eh, cruel. Le restamos crédito, sí, sí. Dudamos abiertamente sí, sí. de. no solo de su capacidad periodística. Sino de su, raci de, de su raciocinio. Uh -huh. Y sin embargo, tenía razón y creo que por eso es que se niega a atendernos. Romero, ¿está ahí? ¿Me escucha? Definitivamente. Bueno, eh. Está ahí. Hace un ratito este, teníamos noticias de que estaba en el Zaguana del Sur. Es un escucha tipo rencoroso. Hay un sonido ambiente. Sí. Eh, sin embargo, parece no escucharnos. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Lo cierto es que Romero está en el Sabana del Sur porque hoy, viernes 11 de junio, se presentan El Perro Diablo, la banda que estamos escuchando como Cortina, junto a los Tónicos, que no son otros que los ex Domínguez. ¿Se acuerda de la banda Domínguez? Y disparados. Todo eso a eso de las 22 estaba anunciado. No sabemos si ya empezó alguna de estas bandas a tocar o si una vez más... El, el típico mm, retraso roquero se dio una vez más en, en, en esta fecha. Romero, ¿me escucha ahora? Lo escucho, hace pero le confirmo nuevamente mi sordera por décima vez consecutiva. Así que si me puede subir un poquito más el volumen. Bueno, le subimos ahí el volumen. No, no se lo rosca, cobramos aparte, se lo cobramos. Dele con... la rosca, dele rosca. Le damos rosca. Se lo ponemos en 11, porque por suerte tenemos una, <risa> un amplificador que tiene 11, no 10. Perfecto, como el muchacho de Spinal Tap. Como el de Spinal Tap, así es. ¿Cómo le va, Romero? ¿Ahora me escucha bien? Bien, bien, la verdad que bien. Eh, estamos acá, bueno, yo estoy acá en el SAS, estoy en Moreno al 2300, prácticamente ya es mi segunda casa. Sí, es verdad, se lo puede encontrar más fácilmente ahí que en su casa, que en su domicilio verdadero. Romero, antes que nada, este, ¿Sí? felicitarlo adiós, por la adiós. primicia que nos brindó el viernes pasado cuando... ...anunció que la banda de cierre del Ciudad Emergente iba a ser divididos ...algo que recién comentaba el compañero Julián Ellenswijk... ...nosotros no creíamos y justo es decirlo, este, era, era cierto y... Este, Hacemos un mea culpa sí, público, reconocemos nuestros errores. Así es, nos equivocamos. Perfecto, bueno, eh, habla bien de ustedes que este, hayan reconocido su derrota... No hablan bien de ustedes otras actitudes que tienen, que en este caso al público este, no, les in, no, no les interesa realmente, pero bueno, realmente que digamos que para el público del principio del fin, como me dijeron esto, quedan medianamente como buenas personas. Bueno, le agradezco Romero por... por no, por, por favor. ¿Tiene alguna primicia hoy o, o no? No, primicia no, por ahora no, eh, si quiere, no sé, un pálpito para el partido de mañana y lo confirmamos para el viernes que viene, ¿qué parece? Mire, este programa empezó hablando del Mundial, continuó hablando del Mundial, así que si quiere, cuéntenos dónde vio, cómo vio hoy a la selección de Sudáfrica, la selección de México, la selección uruguaya, la selección francesa. Hoy me pude escapar un poquito del laburo, vi el segundo tiempo de México y Sudáfrica, partido entretenido. Sí. Y... El, el primer tiempo estuvo mejor, ¿eh? Ah, el primer tiempo estuvo mejor. Sí, México tuvo muchas más llegadas. Ah, mire usted. Mire sí, sí, usted. de hecho sorprendió el gol de Sudáfrica porque justamente México los tenía en un área durante todo el primer tiempo casi y este, cuando quisieron acordar, Sudáfrica se las puso. Eh, usted está comentando muy bien fútbol, pero hay que decirle al público que lo suyo es el TC, realmente. <risa> Basta, terminemos con esa patraña, Romero. Tengo que decir públicamente que no me gusta ni el TC, Ni la bosa no ni fumo. Perfecto, ahí está Tres, tres eh, es, eh, es una duda yjurias, que noviembre que... del 2005, así que fíjese. Bueno, está si es Romero lo dice, yo le creo. Yo no quiero seguir haciéndome a culpas. Ya veo la semana que viene que abrimos el principio del fin. Diciendo, si es Romero tenía razón, lo hemos visto a Leonardo Acevedo. pinchando para Chevrolet. Ahí está. <risa> no, bueno, pero este, me decía que había visto el segundo tiempo de México. Sí, y el México... Part... Sí, y, segundo... África, y después justo cuando, eh, digamos, de, el día de hoy que me destiné el mayor tiempo, la mayor tranquilidad, a ver el que yo supuse que era el partido más atractivo, que era Francia y Uruguay, me comí un chusco de 90 minutos que no pasó absolutamente nada. Qué partidazo el de Francia Uruguay. Muy aburrido, eh. muy aburrido. Mm. La verdad que este, una, una decepción, una decepción. Bueno, una le, le comento y de paso lo invito a Por usted favor. y a nuestros oyentes a venir mañana. ¿Mañana qué hora es el partido de Argentina? A las 11. Bueno, a las 11 de la mañana, vénganse eh, quienes quieran a Maipú 555, el sí. edificio de Radio Nacional, que en el auditorio se va a poder ver el partido de Argentina en pantalla gigante y con el equipo deportivo de Radio Nacional relatando en vivo el partido este, para todos los presentes. Ah, para todos los presentes que... y para todos los que sintonicen la M870, pero digo... este Uno va a venir a ver el partido y de paso escucha el relato. Un radioteatro deportivo. Más o menos, más o menos. Así que si quiere venirse mañana tempranito a las 11, véngase, que es entrada gratuita, claro. Capacidad Ninguno. limitada. Es Capacidad grande que... el auditorio, pero tampoco es un estadio. No, 160 personas. Pardon, ¿Este evento está enmarcado en el ciclo falso vivo también? No, no, no, no. no. Esa es un, una, una idea que tuvo hoy Nicolás Rosinski, que se la transmitió a ¿ah? la Gerencia artística. La gerencia artística la aprobó y ya Perfecto. estamos haciendo... Este, el lanzamiento del, del ciclo de partidos del mundial por Radio Nacional. Bueno, esperemos que este ciclo dure un mes entero, no, este, incluyendo el 11 de julio que se juega la final. Esa es la idea. Esa es la idea. Venir a ver todos el, la final el 11 de julio al auditorio. Es solo para partidos de la Selección Argentina o si hay algún hincha de Costa de Marfil que está viviendo en Buenos Aires puede acceder al auditorio. No, la idea es que sea solo para los partidos de Argentina, pero justamente Este, con la intención de que hasta el. ¿Qué día es el, la final, Romero? ¿Cómo, cómo? ¿Qué día es la final que me dijo 11 recién? 11 de julio, domingo 11 de julio. Ah, que la idea es que hasta el 11 de julio la gente pueda venir a ver el, todos los partidos eh, acá al, al, al auditorio. Y a los hinchas de Senegal, entonces yo los invito a mi casa. Ahí está. Deben, Para deben que no entrar? pasen. Sí, sí, sí. sí. <ríe> bueno, Romero, este, sí. ya está. Ya, hablamos, ya hemos cubierto la cuota de fútbol de acá a 100 años, más o menos. Sí. Así que hábleme de lo que está sucediendo ahí en el Zaguán al Sur Acá se está preparando todo para la noche que van a tocar cuatro bandas, finalmente ¿Cuatro eh... bandas? Espere, yo acá tengo El Perro Diablo, Los Tónicos sí. y Disparados tónicos. ¿Y qué? Disparados eh, No, no, no, hubo una especie de reacomodamiento de, de las bandas de este, reprogramación No es inflación, es reacomodamiento, ¿verdad? El reacomodamiento, <risas> usted sabe usted... No es que aumentó a una banda más, sino que hubo un reacomodamiento Exactamente, uh -huh. y además usted hombre del rock como Julián, eh, que no lo saludé, perdón, buenas noches Buenas noches Romero, un Ustedes, placer escucharlo hombres, escuchar. hombres que del rock saben cómo son los managers que bueno, uh -huh. que si no llegó el transfer yo no te mando la combi que yo pedí Que el camarín tenga ducha, bueno, este, peleas, este, mucho histeriqueo en el ambiente del rock Y finalmente son cuatro bandas, que es Radio Session, sí. la gente del Perro Diablo obviamente Sí, claro También están Los Tónicos sí. y otra banda, Somali. Somali. Así es. Ajá. Así que calcúlele que... Digamos eh, que entonces Disparados eh, es una banda que entra en nuestra lista negra. Mire, yo no lo quería decir así. Si usted lo dice de esa manera y abajo pone su firma, usted se va a hacer cargo. Yo, yo eh, Julián Ellenswijk, <risa> <risa> digo que Disparados entra en nuestra lista negra. Perfecto. Perfecto, uh -huh. bueno, usted lo dice y se hará cargo Pero cuente, cuente, caso. porque esto, usted sabe que a nosotros El rock no nos interesa tanto como el chismerío Así que cuente no qué sucedió No, no, este Es eso, o sea, es el tema de Vio cómo son las bandas anders, de los managers Que este, te dejo La cabeza del caballo sobre tu cama Que si dejaste el auto estacionado Te pincho la goma, amenazas cruzadas y realmente querían hacer una fecha tranquila, sin a, amenazas mafiosas y nada por el estilo, así que tuvieron que optar por otras bandas. Mire usted, qué terrible, eh. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, por las dudas, para no amanecer mañana con la, cabella, con la cabeza de nuestro pony favorito sobre nuestra almohada, digamos que ¿Ahí? disparados no integran nuestra lista negra. ¿Cómo, cómo? Ahí no lo pude escuchar pero justo pasó una moto a alta velocidad y hoy no. Le digo que para que mañana no amanezca la cabeza de nuestro pony favorito en nuestra almohada, Vamos eh, a sacar a disparados de nuestra lista negra. Por favor, bueno. Eh, sí, bueno, sáquelo, sáquelo Listo. sáquelo y borra la firma que le había puesto. Bueno, ¿hay gente ahí ya? ¿Ya está llegando gente? Hay gente... pues todavía no empezó, ¿verdad? No, eh, gente no hay, hay músicos por ahora ah, eh, que justamente están cenando, que encargaron sus pizzas aquí a, a la vuelta, en una famosa pizzería barrial, uh -huh. Y eh, todo se está preparando, más o menos a las 12 por ahí van a ir arrancando las bandas Y tengo aquí a más o menos a 50 centímetros más o menos Al señor Doma, cantante del de Perro Diablo Ah, mire así usted ¿Están luciendo esos simpáticos anteojos que, que, que, que usa últimamente? Eh, no, en este momento no, pero capaz que si se lo pido usted se los pone Por favor, pásemelo así se lo pido personalmente Ahí le paso Porque Doma, le cuento a Ellen la última vez que lo vimos, estaba luciendo unos muy bonitos anteojos de marco rojo. Ajá. Y quizás este, se trate de un nuevo cambio de look. ¿Cómo le va, Doma? Buenas noches. Leonardo Acevedo y Julián Ellen Spike, lo los saludan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Todo listo para hoy? Sí, sí, sí. Después de algún trajín... Hubo algunos costoso. inconvenientes, nos contaba recién Romero. Sí, hubo algunos inconvenientes en el armado. Muchas bandas que tuvieron algunos problemas, otras que se los crean solo, no los tienen pero se los crean uh -huh. y bueno estuvo medio intrincado el asunto pero bueno al final quedó redondeada la grilla más o menos así que ahora ya estamos como para arrancar en un ratito arrancan ustedes no ahí tuvo el mismo inconveniente que Maxi recién una moto pasó y no escuchaba debe nada. ser la misma incluso este desubicado sí, le, le, le, pregun le preguntaba si arrancan ustedes eh, no creo que no que nosotros tocaremos segundos o terceros uh -huh. Intuyo. Está muy bien. Dígame, ¿hay, ¿hay la idea de hacer temas nuevos hoy o, o, o siguen presentando Orgía Políticamente Correcta y algunos temas de eh, La Bomba Sucia? Siempre eh, se nos va algún tema nuevo ahí por debajo de la suela. Lo que pasa que incluso ya estábamos teniendo un poco la idea de a fin de año tratar de grabar un disco nuevo. ¿Uno, uno nuevo? ¿Pero cuánto hace que salió Orgía Políticamente Correcta? El año pasado. Pero eh... hace pocos meses... Sí, pocos meses. Uh -huh. Pero esto es como en la década de los 70, que era un disco, ¿Un disco, por, <risa> disco año? por año. Ah, está bien. ¿Qué tal si no tenemos a la compañía pidiéndonos nada? Eso sí. sí. Lo, lo sacan ustedes por una cuestión de, de, de necesidad, digamos. Sí, sí. Estaba la idea también de, de experimentar alguna, cu alguna cuestión con el tema formato, en, en tratar de hacerlo por ahí como que la base del disco o sea la, la edición digital y hacer algunas copias. Uh -huh. eh, más, más de colección No sabíamos, hay como unas ideas ahí Dando vueltas, pero bueno, sería como para sacarlo del el año que viene La idea además se dio porque estuvimos Estamos ensayando y están saliendo muchos temas nuevos Bien Y como que en, en ese punto no hay nadie que nos diga No, no, chicos, exploten un poco más el potencial de este disco Bueno, ¿alguna, alguna ventaja esto de ser independiente debería tener, debería tener ¿no? Sí, tiene, yo creo que tiene muchas más de las que creemos, pero bueno, es una cuestión para debatir. Es cuestión de descubrirlo, uh -huh. ¿Los temas nuevos por dónde van? ¿Siguen esta línea garallera o sorprenderán con tal vez algún no, mirá, disco de que... electropop? Oye, oh, de... tipo sí. sí, pues, Foca Electrochongo son los temas. Foca Electrochongo, uno de nuestros artistas favoritos. <risa> Uf, no, sí sí no, eh. sí, sí fue sí. a ver el otro día un capo. Capitán Foc ¿Lo sí. fue a ver el otro día? Sí, tocó y en está... La Plata y lo fui a ver. ¿Estaba luciendo su este, sensual Zunga? Eh, sí, sí. Además eh, tocó un par de hits. Uh -huh. Ahí él, él así semidesnudo, ¿no? Como toca. Completamente semidesnudo, es verdad. <risa> <risa> eh, tocó un par de temas que son... Son hits. Si, si Leo García le diera un lugar, en, en su, en su eh, quién ya, sabe, a lo mejor ya se lo dio, Es eh. que es voluminoso, me parece que sí. ocupa mucho lugar. <risa> y para ahí compartieron más de una cosita. Entonces uh -huh. se viene del, estamos en condiciones de afirmar que se viene el tributo a Foc Electrochongo de parte del Perro Diablo. En cualquier momento. Eh, dos temas. Si a mí me preguntaron qué tema Foc Electrochongo haríamos... Digo, o ese que dice fiesta negra Sí O si no, el que dice eh, Sos tan fácil como yo ah, ese Pero no lo, yo... Ese no lo me recuerdo. encanta, de mazo A mí me, me gustaba uno que llamaba que decía algo así de información Sí, o... devolver tu CD uh -huh. Ah, se sabe todas las letras Usted es un fan eh, Se puede decir que lo estoy descubriendo Como bien. en el amor, ¿no? Bien, bien <risa> Bueno. Recién, recién se está el conociendo. No, Lo vi El otro día yo lo tenía escuchado, alguno de sus hits, pero ahora que lo, lo vi en vivo me cambió radicalmente la concepción. Bueno, si se lo cruza por ahí, mándele un abrazo de parte nuestra. Ah, no, un fenómeno, sí, un fenómeno. Sí, sí. Lo bueno es que hace como una música festiva, pero mala, y algunas letras son como medio mala onda. Muy mala onda, sí, sí, sí. sí es verdad. Es interesante, así que me parece que los temas nuevos nuestros van a ir por ese lado. Qué bueno, qué bueno, qué sor sorprendente. Entonces esperamos con más ansiedad aún este, el próximo disco del Perro Diablo. Lo que puedo asegurar es que son temas... Hay varios que son bastante festivos, digamos. Ajá. Sí, sí, sí. Es un, los temas que estuvieron saliendo son unos rock and roll bastante ¿Y hoy, directos. ¿Y hoy sonarán algunos de esos? ¿El qué? ¿Hoy sonará alguno de esos temas nuevos? Sí, estamos tratando de dosificarlos porque nosotros, como somos medio manija, a veces eh, armamos una lista y, y tiramos cuatro temas nuevos. A veces uh -huh. los pasamos de revoluciones, pero después llegamos a grabarlos... Y decimos, che, pero estos están, los tocamos un montón de veces en vivo y son del tema del disco nuevo Está, claro. Entonces estamos tratando de ir eh, manejándonos, tirando un tema nuevo según las ganas que tengamos de tocarlo en ese momento Así que estamos un poco, como decía recién, dosificándolo Está Pero bien. sí, supongo que algún tema nuevo vamos a hacer A veces estábamos tirando algún cover también en las últimas... Ah, ¿cuál, cuál? Y empezamos a tocar una versión porque nos lo habían pedido para un programa de radio Una vez que nos pidieron si hacíamos un tributo a los Stuchis Ajá. y hicimos cuatro temas que le pasamos las letras al castellano Porque a mí no, no me gusta cantar en inglés, no sé inglés uh -huh. Y estábamos tocando Raw Power a veces Ah, mire usted, qué bueno Sí, sí, una versión bastante can caníbal, ¿no? Claro, claro Sí, sí, y con un castellano pasaje rudimentario, está grabado, eso? está grabado eso? Eh, no. Ah, no, no, no, esa gasto. versión... Eh, Sabes que encima del acústico que hicimos eh, no quedó grabado? Fue, falló una grabación en la radio y se perdió y... un material inédito. A veces pasa eso. Sí, a y bueno, pasa. ustedes son del ámbito. Así es, y somos de olvidarnos de poner el, el, el, la grabación a, a funcionar, así que... Sí, este... pero igual ustedes tienen aquella grabación primigenia de cuando fuimos en el 2000... Y no, este... ya, ya la borramos ¿eh? Pero ella la, la guardamos nosotros después que... Ah, bueno, bueno está bien. Porque sabíamos que ustedes se iban a comportar así, inevitablemente Bueno, Doma, sí. entonces tenemos tiempo todavía de llegar al Zaguán para, para verlos Están completamente invitados uh -huh. Esto va a arrancar en un ratito, arrancará la primera banda uh -huh. Y están todos invitados a venir a darse una vuelta por Moreno al 2320 En el Zaguán, que es un poco nuestra casa ...acá en Capital... ...y bueno, y si no el lunes tocamos también... ¿Dónde? Diga... Eh, ...tocamos en, también acá en Capital... ...en el motoclub, ahí en el Roxy... ...ah, bien... Que ...el Roxy de acá invitaron. de Niseto Vega... ...en el Roxy de Niseto Vega, uh -huh. sí... ...en el Roxy Live... sí sí ...tocamos a eso de las 11 de la noche... ...más o menos... ...en el ciclo del motoclub de los, de los Natas... ...de los Natas, sí, sí... ...así que sí, sí, nos, nos invitaron... ...y tocamos este... Este lunes. Y, pero hoy es, van a ser dos listas distintas porque por lo general cambiamos un poco. También no nos gusta repetir lo mismo. Está muy bien. Así que. Nosotros tienen... para, para esta fecha se nos hace medio complicado porque tenemos que estar acá hasta las 12 de la noche. Pero el lunes en una de esas nos aparecemos. Bueno, bueno. Mm. Están invitados a ambas, como siempre. Y por darnos este espacio gentil. Muchas gracias, Doma. Eh, una pregunta antes de cerrar. El tema este, la veneno, ¿es sí. de los temas nuevos? ¿O es un outtake de orgía políticamente correcta? No, es un outtake de orgía. Es ah, un tema que... Usted no, cree... no, pero se da cuenta, le falta radio. Usted tiene que decir, sí, es uno de los temas nuevos que le enviamos especialmente a ustedes. No, no, no, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Realidad, a ver, el no, tema este de yo... la veneno, Doma, ¿es un tema nuevo? Sí, es un tema nuevo especialmente compuesto para ustedes. Primicia. <risa> Primicia exclusiva. Hay entonces. que ponerle pisadores para que nadie lo grabe. Eh, no, pero además, eh, para darle más valor a ese tema, es un tema que prácticamente... Eh, quedó ese registro que hay es único porque tema que lo hemos tocado muy poco en vivo, ese sí que va a quedar como un outtake de esos que salen con la caja que va a valer 350 pesos. Sí, que viene con en un paquete con forma de amplificador. Claro, uh -huh. y un DVD cuando tocamos en el 2007 en Pura Vida en La Plata Claro, y, bueno, y entrevistas eh, a, a Ellens y, y a mí diciendo Sí, este, yo cuando los vi por primera vez ya sabía que iban a ser grandes Va a ser así, ese, ese tema tiene ese destino Ah, bueno, bueno Porque Super primicia, entonces. No, lo, no lo hemos tocado mucho en vivo Y, y se quedó afuera de Orgía Y una vez nos lo pidió un pibe de La Plata para un compilado Hicimos una, una mezcla que nos gustó y bueno, y ahí quedó Buenísimo, entonces eso, Pero es, eh, lo que, eso es lo que vamos a Tenía destino de muerte, ahora. ¿eh? ¿Cómo? Tenía destino de, de muerte, no lo íbamos a, a ni siquiera mezclar. Y bueno, al final dijimos, no, vamos a hacer algo. Bueno, entonces vamos a, a, a, a apoyar ese rescate escuchándolo por, por Nacional Rock. Doma, muchísimas gracias. Un saludo al resto de los muchachos. Bueno muchísimas gracias a ustedes y devuélvamelo y bueno, a Romero y nos vemos cuando quieran, gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, devuélvamelo a, al mobilero por favor. Ya por... se lo paso acá al mobilero de Campera de Sin. No para abrazo, de dar premisas. ¿eh? Creo que sí, el anuncio está... de divididos en Ciudad Emergente empalidece ante el anuncio del nacimiento del electrochonguismo industrial de Garage. Hola, hola. Eso sí es un cambio en el rock. Eso sí, eh. Usted sabía de esto, Romero, del de el, el proyecto este que reúne a el, el folk electrochongo y el Perro diablo. Perdón, pero no le escuché casi nada. Es bueno, la misma no, moto. Yo creo que Dígale, está la esperando, moto. eh. Lo hace a propósito. Ya la tercera es con una <risa> intención alevosa. Es una alegosa. zona de pizzerías. Hay mucho de líder aquí. Ah, creo. está bien. Seguro que eh. son pizzerías, ¿no? ¿Cómo cómo? Seguro que es de la pizzería. Son pizzerías, o sea, yo sé que usted es hombre de provincia que hace poco que se mudaba a Capital, así que debería entender. Está bien. Bueno, le preguntaba si ¿sí usted sabía del proyecto este que reúne a Fox Electrochongo y El Perro Diablo. No, yo no yo sabía, pero la verdad que no, no sorprende por, este, por las ocurrencias de los muchachos, este, la verdad que no es algo que, que sorprende, ¿no? Uh -huh. Y además este, serían tranquilamente dos bandas eh, que le encantan a Julián Nélez junto con Rístico. Sí, sí, es por verdad. supuesto. Es no verdad. sé si a la altura de Rispico, pero tampoco demasiado lejos. Bueno, Romero, eh, ¿Eh? ya está, lo liberamos por hoy. Está bien, eh, mire, justo cuando estaba hablando usted con Doma, me, me acaban de hacer un anuncio acá en el SAS. Yo, sí. como Coco Silly tiene su mesa en, en Esperanto, ¿yo? No, no sabía, pero bueno. Bueno, yo tengo mi mesa acá, Maximiliano Romero en el SAS, así que. ¿Ya esto no tiene me gusta realmente. una mesa Maximiliano Romero en el SAS? Tengo una mesa, sí, es la más próxima a la barra y al baño, así que es un golazo. <risa> perfecto, estratégicamente ubicada entonces. ¿no? Es, es, bueno, eh, sí, eh, la mesa ya está, ahora estamos tramitando la silla. Perfecto, perfecto, será cuestión de, de hacer un, un, un trámite más. Y Romero, calcalo, si ha, haga su cierre y, y, y, y vaya a, a ocupar su mesa antes que se la, se la robe. Sí, por favor. Bueno, acá desde el SAS, Moreno 2320, Momentos para y demás, es, eh, están invitados. Nos vemos hasta el próximo viernes. Era Maximiliano Romero, como lo había dicho eh, desde el Sabana al Sur, el Centro Cultural Sabana al Sur, ahí en la calle Moreno. en la previa del recital del Perro Diablo, banda que nos ha enviado este tema inédito, este exclusivo. Autén, exclusivo que saldrá dentro de 20 años cuando hagan la gira Me verás volver y todo eso <risa> en el DVD y todo lo demás. El tema se llama La Veneno.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 El principio del primer 4999-0937 es el teléfono que tienen los oyentes de Radio Nacional para comunicarse con nosotros y decirnos entomología. Ya es tarde, ya está. demasiado tarde. Ya sabemos. Que es la entomología, la ciencia o la disciplina, al menos, no sabemos si tanto como ciencia. La disciplina que se encarga de estudiar los insectos. Y alguno dirá, Harold Bloom es el del canon literario, sí, no es el de Joyce. No, ese es Leopold. Claro. Leopold Bloom es el de Joyce. Y alguno le dirá también a Aquino, está en Londres, deje de dormir, salga a roquear. Bueno, también, demasiado tarde ese... Demasiado tarde para entomologías y erroqueamientos Así es Y usted sabe que este programa tiene habitualmente decálogos Decálogos que terminan siendo decálogos truncos Es decir, decálogos que no llegan a los 10 elementos Que es lo que esencialmente hace a un decálogo como tal Sin embargo, nosotros respetamos a los decálogos desde el momento mismo de su concepción Por más que en su desarrollo pierdan parte de sus componentes así es y mm, hablando de saberes inútiles como este de mm, recordar que la ciencia que estudian los eh, insectos es la entomología hemos elaborado o más que elaborado hemos encontrado eh, por ahí buscando un decálogo que insisto este, no llega a los 10 elementos de cosas que uno ignora Pero por suerte no sirven para nada tampoco saberlas. Digamos, trivia que le dicen. La trivia, tal cual. La trivia, esas cosas, esos saberes inútiles que ni siquiera sirven para, no sé, para levantarse la mina. Pero o... le ponen condimento a las conversaciones. A las... Sí, eso es verdad. Y a veces ayudan a resolver algún crucigrama. Y uno de repente se convierte con un mínimo esfuerzo Que es el que consiste en citar el dato inútil en el momento adecuado En una persona interesante Así es Por ejemplo, el primero de los datos sonsos inútiles que eh, hemos encontrado Va a arrancar con ese Mire que hay varios locutores que tratando de dar ese dato murieron No, justamente por eso, para evitar esa muerte súbita Que es eh, seguramente... El, el, ...el producto inevitable del de intento de pronunciar esta palabra... ...vamos a empezar al revés. Y vamos a dejar eso para el final... ...cosa de que si morimos al aire... ...lo hacemos casi casi en el final del programa. Uno de los primeros datos sonsos que encontramos es este... ...que en 1900, 1849 un oso fue acusado de sembrar el terror... ...entre los habitantes de una localidad alemana... ...y llevado a los tribunales por ello. No sabemos, aparte lo mejor de este dato... ...es que no sabemos... ¿Qué localidad alemana? Uh -huh. Y no sabemos cómo resultó el juicio. Lo que sí sabemos o por lo menos sospechamos es que el grito de los testigos del hecho era odiosos, babosos, ya, ya no queremos, queremos osos. osos claro. Pero lo cantaban en alemán uh -huh. mientras agitaban vasos de cerveza siempre llenos. Que por suerte también rima en alemán. Ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Y una cosa que por suerte se desprende de este, de este hecho es que el, el cultivo de terror es delito en Alemania. Ya que si fue acusado de sembrar el terror, este oso este, se ve que es un, una, un motivo de, de, de, de cárcel. Bueno, lo cierto es que no sabemos cuál fue el resultado, no sabemos qué, habla, qué habrá declarado si es que este, hizo eh, uso de... De este derecho a declarar o no. Sí, hay que ver si el caso ante todo fue aceptado por la corte alemana. bueno Dice bueno, que fue llevado a, a tribunales. tribunales. Hay ah, que ver si, los verdad, tribunales... A ver si los tribunales lo aceptaron, tiene razón. O dijeron no al lugar. Bueno, este es un saber inútil e incompleto. Que este es lo que hace a veces a los saberes inútiles. Segundo dato inútil es este. La Biblia es el único libro traducido al apache. Una, este, la litura, la, la, este, las bibliotecas apaches tienen un montón de libros en su idioma original, pero el único libro extranjero que tienen es la Biblia. Un dato inútil e incomprobable. No sé no leer tenemos, Apache. No sé, claro, es verdad, no sabemos leer Apache. Por lo tanto, no sé si ese libro que está no. en la mesa es la Biblia o es el clarín Apache Quizás, no, sabe, no sabemos tampoco la dirección de ninguna biblioteca Apache De hecho, no sabemos ni siquiera si el Apache tiene su versión escrita o es solamente oral Ah, tiene razón, a lo mejor es un lenguaje que no, no, no tiene versión escrita como, como tantos otros ¿no? Lo cierto es que mmm, la Biblia es el único libro traducido al Apache mmm, Algo que quizás la comunidad Apache ni siquiera <risa> este, tiene en cuenta Este dato es inútil, pero puede ser atinado cuando alguien, por ejemplo, empieza a hablar de Gutenberg. Claro. Epa, de repente entró. El espíritu como, de sí, Gutenberg. No sé, no sé. El espíritu de Gutenberg que tiene citas bíblicas en Apache. No, es, es, el, es la, la computadora del control. Que vio que de repente nos quedamos sin cortina. Sí. Bueno, Ahora tenemos una cortina que no es nuestra cortina, pero bueno, está ahí. Es la computadora que decide por. ¡Oh, nosotros. espíritu de Gutenberg! ¡Yo te ¿No invoco! Es, el espíritu de Gutenberg, no. es Pablo Dacal cantando un tema de, de. ¿Cómo es? El cosechero está cantando. Ah, se nota que estuvo ensayando Gutenberg su imitación de Pablo Dacal. Es dice, dice que increíble. Que es sí, sí, sí. sí, sí. Cuando raro. uno habla de la Biblia y lo vincula al idioma apache, automáticamente se activa el espíritu de Gutenberg. Pero esto está saliendo al aire o solo lo escuchamos nosotros por los auriculares? ¿Sale como cortina al aire? Sí o sí, así digamos, sin que nosotros... Este, de facto. Bueno, ¿qué va a ser? Está bien, no molesta después de todo. Pablo de Acá es un tipo talentosísimo y es amigo de la casa. Eh, bueno, eh, ahí está. Es, el, el asunto es ese, que el apache este, es uno de los idiomas a los que ha sido traducido la Biblia. digo para este, Si usted, por ejemplo, llega a ir a Feliz Domingo sí. y le toca en el repechaje este, decir idiomas a los que ha sido traducido la Biblia, te saca de la manga el apache. Después de que se le agotaron los franceses, ingleses, italianos y demás. Esperantos y, y, y demás. Sí. Te saca el apache y con esa carta ganadora llega a la final para el viaje a Bariloche. Un tercer dato inútil que encontramos es que el británico Cam Ma. No tiene un nombre muy británico que digamos, ¿no? Pero debe ser británico sudafricano, como ah. los que acompañan a ¿no? Puede ser. Estuvo... 8 horas y 32 minutos en sesión para colocarle 600 piercings. Batió el récord de hombre con más tiempo libre del mundo. Sí, ¿no? Y con este, peor gusto eh, eh, también, porque 600 piercings es como un poquito recargado, ¿no? Para colgar la ropa me parece que debe ser útil, sobre todo si no viene un mono ambiente mm -hmm. Es verdad, no lo había pensado. El, el hombre... El hombre este, lava la ropa y se la cuelga. El hombre tender. El hombre tender, así es. Y supongo que vendrán los vecinos de otros departamentos a pedirle. Mirá, este, ya que estás. Ya que tenés ahí un piercing que te andas sobrando. Hay lugar más abajo, ¿Así? señorita. <risa> un dato inútil más. Los bebés nacen con ojos azules debido a qué? A la falta de pigmentación. Por eso es que todos los niños tienen los ojos azules cuando nacen. Y después la pigmentación. Se adquiere, supongo que yo, con la experiencia, con los años, con este, los golpes de la vida. La pigmentación es un peine que te dan cuando, cuando te quedas pelado. Así es. Otro dato inútil más. Una gallina puede ser hipnotizada... Esto, ¿Eh? es, ciencia. Esto es ciencia. No, no es inútil. ¿Y si es... es ciencia, no es inútil. Una gallina puede ser hipnotizada sosteniendo su cabeza contra el suelo. La cabeza no. de la gallina o nuestra propia cabeza. Supongo que la de la gallina. A la vez que se dibujan repetidamente con un palo o el dedo líneas en la tierra desde su pico y en línea recta hacia el exterior a ver, en algún momento esto se complicó vamos a hacer el ejercicio paso no, a paso, no con una gallina porque este, lamentablemente no pudimos conseguir, hemos enviado a Javo Kupinski a comprar una gallina este, y no volvió, producción eh, así déjeme que hacer un suponemos escándalo suponemos que la gallina terminó hipnotizándolo a él, <risa> <risa> Pero lo cierto, entonces, ¿qué hay que poner? La, la cabeza de la gallina contra el suelo, como sí. estoy haciendo yo con el auricular en este momento. Ajá. Y con, una, con un palo o con el dedo, líneas en la tierra. Así que debe ser en, en la tierra, ¿no? En, eh, en el, así que levante ese parqué del departamento que le regalaron. Sí. Este, y antes de hacer la gallina a la parrilla, con eh, el, el, la leña este, producto de ese parqué levantado, haga líneas en la tierra desde el pico. Hacia el exterior, es decir, hacia el Uruguay, suponemos, o hacia Chile, según este, esté orientada la cabeza de la gallina. ¿Líneas rectas paralelas o líneas rectas simplemente que se dirijan hacia el exterior? Líneas rectas que se dirijan al, al exterior. Un, un, un radial, digamos, tiene que ser. Así. El no. tema es, una línea que no se dirija al exterior, ¿cómo sería esa línea? Y una línea que penetre, digamos, en la, en la gallina. Eso es un pozo, no sí, es una línea. también, también es verdad. Este, ¿Para qué sirve hipnotizar una gallina? Se preguntará usted. Ya no, ¿para qué sirve saber esto? Sino, ¿para qué sirve hipnotizar una gallina? Bueno, no lo sabemos, pero lo cierto es que este será, se transformará en el alma de las fiestas. Uno puede obligarla, por ejemplo, que se saque todas las plumas. Se evita un paso. Puede obligarla a ella sola a entrar a una olla o a un horno uh -huh. y sazonarse a gusto. Puede ser, puede ser. Y, este, y desligar uno este, esa responsabilidad, digamos. ¿Sos? Sí, sí, esa carga moral. Claro. Un dato que este no es tan inútil. Este, no está, este tiene por lo menos un, una, algo práctico. Este, sí. un, una utilidad práctica. Y es que los colchones tienen un promedio de vida de 8 a 10 años. Toma el colchón como un ser vivo y eso sí es revelador. Eso, primero que este, los colchones tengan vida es una, una revelación para nosotros que nos tirábamos a dormir así sin tener en cuenta que estábamos en cierto modo usufructuando un ser vivo. Sí, sabíamos Uno que no sabía que la esponja uh -huh. era un ser vivo, este, sobre todo después de ver cierto dibujito animado, pero que los colchones también tuvieran vida era algo que ignorábamos por completo. Pero lamentablemente, y nos solidarizamos con la comunidad colchonera, uh -huh. eh, la vida de estos seres es eh, demasiado es, breve. Es, es breve, sí. Es como la de un perro, digamos. O sea, es, de hecho hay gente que este, adopta como mascotas, más que un perro o un gato, un colchón. Me imagino que este promedio de vida tan bajo se deberá al sedentarismo que llevan los colchones. Seguramente. Seguramente si tuviera una vida más activa, quizás la esperanza de vida de los colchones... Se extendiera algún año más. Un dato inútil más, en realidad faltan tres. Este es el. el, uno de los, el tercero, digamos, en orden este, inverso. Iba a decir en orden de importancia, pero por no. el momento han demostrado ser todos Va. igualmente inútiles. <ríe> Así es. Las gaviotas, este animal tan simpático, lloran para eliminar la sal de su organismo. Y ahí volvió nuestra cortina, ¿no? ¿Es verdad? Volvió nuestra cortina. ¡Vamos! Carajo todavía. Este. Porque este. cantar sobre Pablo D'Acal haciendo el cosechero era. era bastante irrespetuoso, digamos. Una gran versión, este, un gran artista. Y nosotros estábamos ahí. No porque Axel Krieger sea menos talentoso que queda cal, sino que al tratarse de un tema instrumental se hace mucho más cómodo el hecho de este, hablar sobre, sobre ese tema. Volviendo al tema de las gaviotas, me parece que este dato es un invento de alguna gaviota que se la da de dura. Ajá. La descubrieron en algún rapto de sensibilidad y dijo, no, no, no, no. Momento. No es que estoy llorando después de ver Billy Elliot. sino que estoy eliminando la sal de mi organismo, ya que... Como bien decíamos, las gaviotas lloran para eliminar la sal de su organismo. ¿Para qué querrán eliminar la sal? ¿Por qué tendrán esa necesidad de eliminar la sal de su organismo así tan... Este, Imperiosa. Imperiosamente. ¿no? ¿Por qué será? Misterios que acompañan a la humanidad y a la comunidad gaviotera. Uh, pero último dato inútil. El elefante tiene... Un embarazo, un periodo de gestación Digámoslo así De 660 días mm, Eso es lo que tarda digamos, Desde el momento mismo De la concepción Ajá. Del pequeño elefantito Hasta el nacimiento Pero antes aún De nacer ya ese elefantito Es un ser vivo Esto es algo que nosotros recordamos siempre No me hablen de cigoto no. O huevo uh -huh. Háblenme de Elefante por nacer Ahí está Me gusta porque es un arma que tiene valores Y ahora sí se acerca el pero, pero momento Pero espere, espere, 660 días son casi dos años El Pero es un elefante, no es un siete mesino ¿Y cuánto es? Un, ¿A cuánto equivale un, un siete, siete mesino? Un elefante siete mesino, digamos Así como en vez de nacer en nueve meses Que es el, el, la gestación normal de, de, de un ser humano Sí ¿Cuál sería la, la, la, la, lo, lo prematuro en, en, en el caso de un elefante? Yo sé que el procedimiento es sencillo, solamente hay que hacer una regla de tres. Ah, Pero si a 60, si a 660 son 90. Claro. No, 90 no. ¿Cuántos son? 9 meses, 9 por 3, 27, 270. Sí sí. 90, difícil que sobreviva. Uh -huh. Sí sí. Este, bueno, haga usted que es matemático la cuenta en su sí, casa. Sí sí sí. Y ahora sí. Tan joven que era Cebedo. Tenemos aquí. Se va a inmolar en nombre de la locución. Un dato inútil. Pero que. ya. En realidad vamos a confesar una cosa. Esta lista de datos inútiles la encontramos. y nos llamó la atención que este último dato. sea un dato tan repetido. Digamos, de, tan inútil, tan repetido y tan, este, tan visto ya varias veces. Lo hemos visto lo, Este, involuntariamente, sí, sobre sí, todo ¿no? sí. Hemos encontrado este dato en alguna revista dominical En algún recorrido por internet En, este, en tantos lugares Es que sirve para llenar líneas seguramente claro, claro, ahí está el asunto Y es el nombre de ciudad más largo de, de, de, de todos Es el nombre de un pueblo galés Le en... recomiendo, Acevedo que antes de hacer el intento haga algún ejercicio de elongación de lengua Pero entre en calor ese pues maxilar en mi casa tengo en la ladera sí. un imán con la bandera de Gales sí. que me trajo mi suegra desde Gaiman ah ya sabes, se va una, mentalizando una colonia galesa y sí. yo se, se lo pedí justamente para que este ese ese imán me ayude a mí en este en este trance no que es tan, tan complicado a ver Haga ejercicio de respiración, sobre todo, porque puede llegar a quedarse sin aire a la mitad de esta localidad y muere. A ver, se agita. Sabe? Lo voy a pronunciar como más o menos. Eh, no, no, se, no se confíe de mi pronunciación del gaélico, porque usted sabe que yo hablo el gaélico este, no de, de, de, de Cardiff, sino sí. del interior. Yo cada vez que voy por, por, por la capital se dan cuenta enseguida que, que, que no soy de ahí. Sí, sí. Tengo un acento. Tengo un acento así. En... Le dicen pajuerano, pero en gaélico, claro. que es el idioma que hablan los elfos, así. todo el mundo no, lo sabe. No, los celtas, los celtas. A ver, el nombre más largo de ciudad, de un sí. que es de un pueblo galés, es Yanfairpuluguingilgogerchuindrobil Ah, Sevedo. De una ah, sola sé, vuelta sé, está sé. más que bien. Eh. Estuve ahí, me, me trabé en un momento, pero salí. Pude salir. ¿Me hace acordar? ¿Me de nuevo? Por favor, si ustedes toman ese riesgo. Go go go la parte de gogogoch le sale de corrido. <ríe> sí, la parte de gogoch la tengo más practicada. Aparte, es una palabra más común. En realidad, esta palabra. Como sucede en varios idiomas, este, como el alemán, por ejemplo, en otros idiomas, este, es la suma de varias palabras. Como va y ven, por ejemplo, en castellano. Sí, pero este, ahí hay solamente dos palabras, o tres, va y viene, y, y encima una, se la, una la, está, la está cortando. Esta palabra tan larga y tan este, difícil de pronunciar... Es la traducción de Iglesia de Santa María en el hueco de un avellano blanco cercano a un rápido remolino y a la iglesia de San Ticilio, que es esta parte, de la Cueva Roja, que es Gogogoch. Lo bueno Así que viene con, eh. con coordenadas. Eso, lo, de, lo de Gogogoch, yo lo sabía. Este, iglesia de Santa María en el hueco de un avellano blanco cercano a un rápido remolino y a la iglesia de San Ticilio de la Cueva Roja. Eso significa el nombre, de la, el nombre más largo de, del mundo en cuanto a ciudades. Y suponemos el nombre más largo, pues nadie se va a llamar así. Es el nombre propio más largo del mundo. Así que cuando una reunión decaiga y cuando todos comienzan a sospechar de que uno no tiene nada para decir, no tiene ningún aporte para ninguna charla, uno dice... Ah, sí, sí, todo es muy interesante lo que me decís acerca de tus viajes por el mundo, de tu experiencia en la vida, pero vos sabés... ¿Cuál es el nombre de la ciudad más largo del mundo? Yo no lo sé, lo puedo leer, pero los que sí seguramente lo saben son los integrantes de los Gorky y Otis Minci, porque son galeses y este, seguramente andarán de gira por Gales tocando en la iglesia de Santa María en el hueco de un avellano blanco cercano a un de deben saber también el nombre de este pueblo galés ya que no solo hablan el gaélico, sino que han grabado discos en gaélico son los Super Furry Animals quienes cierran este programa del de principio del fin de hoy, haciendo Rings Around the World antes eran los Gorky Zygotic Mincy, la banda favorita de nuestro amigo Alfredo Rosso haciendo lawn Corta el Pasto y... Falta alguna banda escocesa, digo, ya... Para... Pasamos banda de, de Irlanda, banda de Inglaterra, uh -huh. banda de Gales. Y hagamos una cosa, póngase de ahí de Delgados y nos vamos con de Delgados como cortina. Con cualquier tema, de Delgados, así como, como suena, como los Delgados. Cualquier tema y ya cerramos con una banda escocesa y, y listo. Antes de las noticias y antes del himno nacional, este programa se termina ya que estamos llegando a las 12 de la noche y tenemos que entregar... En la conducción estuvieron el señor Julián Ellensbeck, nuevamente como villano invitado. Muchas gracias. Muy jejeje. <risa> Desde Londres estuvo charrando con nosotros Francisco Aquino. Leonardo Acevedo condujo este programa, que también contó con una producción y una operación inmejorables. El señor Javo Kupinski en la producción. Estuvo Horacio Prado ahí en la operación técnica en la primera hora la segunda hora no me uh, puedo acordar qué, te qué vergüenza esto, esto no se hace no se hace al aire pero no me acuerdo no pero aparte me acuerdo. la venganza será terrible sí, claro Ahora, es gente que conviene tener de amigo porque aparte la compañera nuestro en nelisa por supuesto personas, yo le veía cara conocida no me acuerdo como sea no importa no importa es no el eh, mejor operador del mundo seguramente Ahora llegan las noticias, no importa, no importa, ya está, ya fue, no sea problema. <risa> llegan las noticias, después el himno y después un montón de música para bailar. Nosotros nos encontramos, nosotros dos, Ellen Spike, nos encontramos mañana, o mejor dicho el domingo, a las 2 AM. Es muy tarde, yo es ahora duermo. Por la AM 870 y por Radio Nacional Rock 93.7. Pero con nuestros oyentes desde El principio del fin nos encontramos el próximo viernes a las 22 horas. ¿Eh? ¿Le parece? Me parece correcto. Hasta entonces. Chao.